El Unicornio. Pachi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Pachi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina, velando por el correcto empleo del lenguaje, y Patti Aldeguer, nuestra becaría dicharachera. Y por supuesto, salpicaremos el programa con la calidad musical de La Única FM. Y recordando las palabras del ínclito filósofo de la calle San Enrique, recuerden que la vida es fácil. Bicos, hay pauses. Edición especial del de Unicornio, una noche más. Buenas noches, don Manuel Bailina, aquí delante mío. ¿Qué hay? Delante de ti. Delante de mí, perfecto, muy bien. Y hoy、eh, un invitado realmente especial,、eh, don Luis Martín Carrillo. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Qué bien, qué ilusión.、Eh, Súbanos un poquito la música. ¿Te, te suena esto? Esto no. ¿Eso puede ser el equipo A? ¿eh? Eh, no, no, no, es parecido, es parecido.、Ah. Hay una silla de ruedas. Ah, sí, Hay sí, un sí. abogado. Ironside. Ironside, eso Ironside. es, eso es. Después iremos a esas épocas de Ironside, de Koyak, de Los Ángeles de Charlie、eh, y por la calle San Enrique. Bueno,、eh, para todos ustedes, aviso.、Eh, para mí es un placer, un honor tener hoy el primer programa pues, dedicado a. A la persona que yo considero mi mentor y mi maestro dentro de, de, esta, de esta inquietante profesión del doblaje, y vaya a modo de agradecimiento este programa. Así que muchísimas gracias, Luis, que para mí, ya te digo, es un verdadero placer. Gracias a ti por acordarte y por esas palabras que no mucha gente las dice.、Mm, ya, ya, bueno, pues recordaremos s s e a esas fechas de, de los inicios. Y en los inicios, Luis. Eh, me gustaría ir. Que alguna vez hemos hablado.、Eh, todos, la mayoría. No, todos no, miento. La mayoría, bastante relacionamos、eh, nuestro cariño a esta profesión por recuerdos de la infancia, de nuestras primeras sesiones de, de cine.、Eh, ¿Tú c r e o que tienes esos recuerdos de cine en un cine en Almería? Puede ser. Sí.、Eh, sí. ¿Cómo es que te, te daba el interés? Yo me, me iba al cine y. Me iba siempre a una localidad barata, n o porque era muy jovencito. Y yo me quedaba estasiado oyendo que en doblaje, ¿no? Sí. Aquellas voces. Y yo decía,、oh, qué, bárbaro, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilloso es esto! Hay que ver cómo hablan estos hombres y estas mujeres. Si algún día yo pudiera. Pero claro, yo como. Y después resulta que con el paso del tiempo,、uh -huh. que yo también diré, como dice una amiga nuestra, Yo soy un hombre de radio. Yo, yo empecé en la radio. En la radio. Yo、sí. empecé en la radio, que es donde hay que empezar. Sí, sí. Y después sí. ya derivas al, al cine, al teatro, al doblaje, a la televisión. Pero la base tiene que ser、sí. la radio, que es lo bueno. Y pues eso. Después, al cabo de muchos años, yo oí aquellas voces y me las encontré cuando vine a Madrid. Sí, claro. Yo vine a Madrid, pues, la aventura esa, ¿no? De decir, me voy a Madrid. Sí. Pues yo era mecánico de automóviles.、Uh -huh. y yo le dije a mi padre, oye, papá, yo me voy a ir a Madrid.、Ah. Si me muero de hambre, ya sé que vuelvo a mi casa y ¿Sí? no me pasa nada. Ahora, si puedo salir para adelante, pues allí estoy. Y claro, yo mentía.、Uh -huh. Yo le escribía a mis padres diciendo, nada, estoy estupendo aquí, no, no, no, no. Pero si no llega a ser por un amigo. Que me invitaba todos los días a comer.、Uh -huh. Y me iba andando hasta, hasta Radio Nacional de España, porque yo no tenía ni la peseta del metro. Yeah, porque, Pero en fin, todo aquello.、Uh -huh. Pero después me encontré en doblaje con, y oía aquellas voces, y entonces me las encontré con cara y con、yeah. cuerpo. Y decía, ¿quién me iba a decir a mí cuando estaba a oyéndolos、sí. que hoy. Estaría yo diciéndole a los grandes monstruos, sí, sí, sí, ¿no? Sí. A José Guardiola, f é l i x acaso. Decirle, no hombre, no, f é l i x no digas eso así. Ya, ya. Y entonces, <risa> mí o Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Pero cómo me atrevo. <risa> sí, sí, la, la, la, la impresión esa primera、sí. de encontrarte、sí. con esos sí. búfalos. Sí, sí. ¿no? sí. Y, ¿Y con la radio tuviste primeros contactos en la radio ya en Almería o fue en, no, no, en no, Madrid? No, n o En Almería, en Almería. En Almería. Sí, en Almería. Yo. Terminaba mi trabajo en ¿Sí? el taller mecánico de、uh -huh. mi padre y me iba a la radio. ...y Empecé a colaborar allí, hacía algún programa. ¿Sí? Yo mismo me escribía algún programa.、Uh -huh. En fin, toqué de todo ya, radio, ya. ...toqué d en todo e la radio. Lo que hay que hacer para después, bueno, te vienes a Madrid ya con un pequeño、sí. bagaje al menos, es、sí, sí. decir, ya e s t a hoy o con un m i c r ó f o n o Yo、micrófono. ya me vine a Madrid sabiendo que iba a trabajar. En lo que entonces era Radio Juventud. Sí. Sabía que iba a trabajar allí,、uh -huh. ya me vine allí. Con esa intención. Fíjate, en aquella época, conmigo empezó Luis del Olmo. Caray.、Uh -huh. En Radio Juventud, Luis del Olmo. Y otras muchas personas, ¿no? Alicia Hermida.、Uh -huh. Ahora que está en, bueno, en Cuéntame, ha hecho Las Chicas sí, de Oro. Sí. sí. Ahora... Pues todo eso. Y yo ya vine directo a, a la radio. ¿Y, en radio. y seguí en la radio、yeah. porque me pasé a Radio Nacional.、Uh -huh. Me reclamaron de Radio Nacional porque me oyeron. Y estando en Radio Nacional fue cuando me surgió y, ya, y haciendo televisión.、Uh -huh. Empecé a hacer televisión. Es una anécdota graciosa también porque a un realizador de, de, de radio. Que era Domingo Almendros, ¿Sí? hubo un director de cine, que era Julio Coll,、uh -huh. le preguntó por. que tenía que hacer una voz en off.、Yeah. En, una, en una serie que tenía de, de, de cortos, ¿no? De, y le preguntó, y entonces Domingo Almendros dijo:、eh, Este muchacho.、Uh -huh. Entonces yo fui a hacer la voz en off.、Uh -huh. Y cuando terminé de hacer la voz en off, en aquel episodio. Pues Julio c o l e que era un hombre de una gran humanidad, grande,、mm -hmm. gordo, un hombre estupendo, me dijo: Muy bien la voz en off. Entonces yo le eché cara al asunto. Y le digo: Pues también sé hacerlo, sé hacerlo en directo, sé poner la、mm -hmm. cara. así:、ah, Le cojo la palabra.、Mm -hmm. Y luego, y me dio una, una serie. Ah, qué bien. Me dio una serie que hacía yo un periodista americano, ¿no? Y lo hice、uh -huh. al estilo. Al lado, Humphrey, ya, Morgan, ¿no?、Ah, sombrero echado p a r atrás a y tal. Y entonces, por casualidad, en esa, en esa misma serie estaba Jesús Puente. Sí. Que también hacía doblaje.、Uh -huh. Y un director de un estudio de doblaje. Le dijo: Oye, ese muchacho que trabaja contigo en la serie y tal. Sí, sí, lo hace muy bien tal, pues, Dile que venga a verme. Sí.、Uh -huh. Y yo fui a verle a este señor, que era Hipólito de Diego, que fue mi maestro, y, y me dijo: ¿Tú te gustaría hacer doblaje? Yo, sí, yo, cualquier otra cosa que se relacione con.、Mm. Pues nada, vente, que ya estás aquí en esta casa. Y así ah, empezó ah. la cosa.、Ah, y, Pero y, muy sencillo. ¿Y eso era cuando, de la casa? a q u e e s t u d i ó era? ¿Que era Exas? Era, sin, sin... era Sincronía. Sincronía. Que estaba en Sevilla, Finlis. Ah, ya, ya, ya. Antes de trasladarse、aquello. a San e n r i q u e Antes de trasladarse a San e n r i q u e hace muchos años.、Uh -huh. Y ahí entonces fue Hipólito de Diego el que. El que me lanzó. Hipólito de Diego es el que me ha enseñado.、Uh -huh. Y el que me decía muchísimas cosas. Ajá.、Uh -huh. Me, me decía, una de sus enseñanzas fue que: mira, tú te peleas con Fulanito, ¿no? Sí. Con un actor, ¿no? Tú te peleas con este actor, os mandáis mutuamente a la mierda, le no te nombras te n o al padre, a la madre, verdad, verdad. Y a continuación, tú ves una película que vas a dirigir、sí. y hay un papel que le va a ese señor. Tú llamas a ese señor.、Ah, sí, señor, sí, señor. Y así lo hice, así Sí, sí, sí. A, así, así es y así me, me consta, me consta. Así fue. Buena, buena enseñanza. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de irnos ahora a la calle San Enrique con la mejor música de la Única FM. Los Jets van a tener su día, la gente va a tener su vida. Tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight. But if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna h a n d l e muscle, guys. Tonight, when Diesel wins it fair and square tonight, that Potterick and Tunkle go down, and w h e n h y s holland uncle will tear up the town. So I can count on you, boy. We're gonna have a support. Won't o tune s q u a r e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 Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor. Pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22 junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos: el 925-804963 o el 657-521633. Ven y saldrás sobre ruedas. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con la única FM. La única que es única. El unicornio. Con Pachi Aldeguer.、Ah, hola, soy Peter Griffin y escucho la única FM. <ríe> Yo también soy único. ¡Ah! Aquí seguimos en El Unicornio, hoy en clase. ¿Por qué en clase? Porque nos ha visitado el maestro, don Luis Carrillo. ¿Qué tal, Luis? Aquí、Gracias. continuamos. q u Estábamos e ya, ya bordeando la calle San Enrique. Sí. En, aquí, sabes que en Castilla-La Mancha Televisión hay bastantes pases de, de películas, bueno, pues、eh, quizá no, no de prime time de, de televisiones. Eh, Antena 3, tal. Y claro, y es un placer porque uno puede volver a ver, como el otro día,、eh, pues, por ejemplo, Las Nieves del Kilimanjaro.、Oh, o y, y escucharte doblando a, a Gregory Peck. Así,、sí. sensacional.、Eh, películas. Una de、mm, Annie Oakley.、Eh, Annie Oakley, que era Bárbara Stanwyck. Una chica que disparaba con el rifle, que iba al circo, al circo de Buffalo Bill. Te confieso una cosa, ¿eh? Yo. Alguna vez veo una película en,、sí. una, en una televisión que no es de prime time、sí. y, y entonces me oigo.、Uh -huh. y digo, caramba, ¿y cuándo he doblado esto? <risa> no. ¿Cuándo he doblado yo esto? No me acuerdo de nada de esta película. Pero claro, es que yo ya tengo unos añitos. Y sí, eso sí. es comprensible. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí hay un, un, un extenso currículum. Que bueno, que todos ya, ya sabéis, entre su b e s dobleseldoblaje.com. Ahí también de don Luis Martín Carrillo encontraréis muchísimas, vamos, la mayoría de, de, de películas en las que ha, ha prestado su voz. Y personajes que a mí, en, en sincronía, una de las cosas que me impactó de ti al principio, dentro de, de, del, del panorama de, de, de actores que había en sincronía y que pasaban, es el, el ser un, prácticamente un todoterreno en el atril. Es decir, personajes de la A a la Z, por todo tipo de emociones, de. De drama, comedia, y cómo te enfrentas a ellos, vamos, con una. Yo, yo me enfrentaba con mucha humildad.、Uh -huh. Humildemente. Yo digo que yo no soy protagonista, yo jamás he hecho un protagonista.、Uh -huh. Porque el protagonista es el que está en la pantalla.、Sí. Y sean mejor actor o peor actor, es el protagonista. Y entonces yo lo que tengo que hacer, humildemente. Es abrir bien las orejas, escuchar cómo lo dice、sí. y procurar hacerlo lo más parecido posible a cómo él lo dice. Sí, sí, pues eso, bueno, es algo, algo que se tiende a olvidar. En, en estos días, o a lo mejor no se tiende a olvidar, sino que no se ha podido aprender por parte de mucha gente. No ha habido tiempo. O no ha habido tiempo. El tiempo es muy acelerado. Hay que hacer las películas muy deprisa. Exacto. que esa, esa, bueno, esa, yo, yo creo que, que aún nos faltaría un gabinete de crisis para realmente sopesarlo. Sí, sí. Porque a mí el asunto de, de trabajar en banda. Hablamos en cada programa, pero bueno, creo que es interesante el saber los, lo, las opiniones de todos nuestros invitados. El trabajar en banda, que está bien por una cuestión del tiempo, pero en lo que es el, el resultado del producto final, yo recuerdo en sincronía, en, en una jornada de tarde, en una jornada de mañana y tarde, estando todos en la sala, todos en el estudio y, y, sí, y pasando y no, por y, la sala,、sí. y la película se doblaba. De principio a final, en una jornada,、sí. y oye, y con un doblaje、sí. correctísimo cuando, y estupendo. Cuando venían películas de cierta relevancia, los actores que iban a hacer el doblaje se juntaban en una sala,、sí. se reunían en una sala y veían la película claro, entera en inglés. Claro, claro. Y entonces tú sabías cómo era tu personaje. Sí, sí, sí. Si todos hacen eso. Aunque después dobles tú solo en banda,、sí. ya sabes los demás cómo lo van a hacer. Sí, sí, sí, porque sí. han visto también la película.、Claro. Y además hay un tanteo, yo,、eh, la, bueno, la verdad es que han sido, no sé,、eh, cuatro o cinco veces las que he podido hacer eso, de ver la película previamente y doblar después. Y lo <tose> recuerdo y me resulta curioso porque es, yo lo comparo, si vas a tener un combate de boxeo. Y antes de enfrentarte a, a tu contrincante, puedes ver、eh, grabado un combate de boxeo de él. Para, y ves por dónde、claro, pega. Así. Claro, Entonces, claro. yo recuerdo, después de ver la película, al ponerte en el atril. Bueno, pues ya te has grabado cuando、uh, hay a、sí. y vallas, cuando、sí. iba a ser un poco más complicado. Bueno, pues te, te facilita incluso la,、sí. la labor, ¿no? Además de saber un poco de qué va. Vamos, saber de... Y que el director tiene que decirte: mira, este personaje es de esta manera y de la、claro. otra.、Eh, sus emociones son estas. Y el director sí tiene que haberse visto l a、no, película、claro. antes, entera. Para hacer el reparto, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, pero eso es. ¿Tú te imaginas? Yo es que no, no me lo imagino.、Eh, que ahora、eh, te pones a dirigir una película y alguien baja y te da el reparto hecho. Ay, no, no, no y, el... no、y como sorpresa, cada el... vez que se abre la puerta, <risa> dices a ver. Entra un desconocido. Sí, sí. Y... No, eso es trabajar con muchos hándicaps. Sí, sí, sí, sí. Yo, sinceramente, Yo creo que no pueda salir tan bien como salía. ¿no? Yo pienso que no, pienso que no. Si el director sabe, se conoce la película y la ha visto、sí. y la ha ajustado y tal. Cuando llega el momento, el, al actor le tiene que ayudar. Es decir,、claro. no, no, mira, ahí, aunque parezca que, tú fíjate que parece que está riendo, sí, sí, sí. pero el hombre está muy triste. Y tal.、Claro. Tiene que saber explicarle、mm. esto al. Y tiene que tener, tie tener tiempo、claro. para explicarlo. Sí, sí, sí. Sí, pero eso es como. Antes hemos escuchado un tema de West Side Story, una grabación de, de Leonard Bernstein, que la hizo con. Eh, era en verano y eran distintos músicos de orquestas, con lo cual no era una orquesta ya formada, pero él creó una orquesta para la, esa grabación. E insistió en tener a toda la orquesta. Tenía, pues te imaginarás, un millón de pistas para poder haber grabado los violines por un lado, percusión por otro, pero insistía en tener toda la, or la orquesta. Los músicos eran igual de buenos, pero él consideraba que el hecho de estar tocando toda la orquesta. Mm, sí, le daba otra, otro a t r o empate, eso sonaba,、sí. sonaba distinto. Y ahí te lo recomiendo. Si, lo, si puedes ver, hay un DVD de la grabación de ese、ah. website story con, con José Carreras, un joven José Carreras. Que、mm, bueno, no sabes lo, lo que el infierno que pasó José Carreras con Leonard Bernstein. Pero lo bien que habla José Carreras、claro. de Leonard Berstein n y Leonard Berstein n de José Carreras.、Sí. Pero es、eh, increíble. Sí, increíble. Sí, mucho, muchos actores han pasado un infierno.、Sí. Pero, pero después la mayoría、no、hablan bien de él. Sí, sí, hay, sí. hay otros, te, yo, yo sé que te sonreirás seguro, hay otros que a día de hoy la sola mención de don Luis Martín Carrillo y se ponen firmes, por, <risa> por, por, por, por si acaso. Pero... Pero recuerdo una anécdota de que fueron a trabajar algunos jóvenes que、sí. empezaban. Fueron a otro estudio a trabajar con un director que era Pepe Monatalla, e n t r a ñ a b l e Pepe Monatalla. Y estaban quejándose en la sala,、uh -huh. tres o cuatro. y、sí. Dicen, no, es que Luis Carrillo, fíjate, que chilla mucho. Que、no、sé el, el, el otro día que tenía yo que hacer, como que. Como que me estaba ahogando, vino por detrás y me puso un m a n o en el cuello para que me saliera como que e s t a b a ahogando de verdad. Total, que estaba contando estas cosas. Y Pepe por Atalla se vuelve y le dice. Lo que me extraña es que no os mate, con, con lo mal que lo hagáis. Sí, sí, sí. Pues yo recuerdo esas, esos años, esas convocatorias en la, en la sala 4, principalmente. Sí, en la sala 4,、eh, grande. grande y, y recuerdo eso: el, el, jornadas de mañana y tarde con todos los actores. Eh, doblando la película, eh, haciendo eh, ambientes, estando en el atril, que, que hoy es impensable encontrarte a. Y, y, y ahora parecerá una broma, pero era así, ¿no? Encontrarte a 14 o 16 personas alrededor del atril acometiendo un, un take, tanto con ambiente, con otros dos protagonistas en ese take acercándose un poquito más al micrófono, o sea que se hacía casi una premezcla, ¿no? Sí, en, en, sí. sí. En, en directo, en ese momento. Sí, lo ideal era que la película saliera del, de la sala de doblaje y que el técnico pusiera La... el botoncito en un sitio y、sí. no tuviera que tocarlo. Claro, claro. Porque el, el trabajo del actor era, sabía que aquello tenía que estar más lejos, sí, sí, sí. se retrasaba, no se retrasaba. Sí, sí. Había una comunicación también、sí. entre、mm, técnico, director, atril, que. El técnico estaba en la sala. Claro, claro. El técnico estaba en la sala. Y participaba claro, de, de la película participaba también. Participaba de la película、eh, totalmente. Se ensayaba cuando tenías que gritar. El técnico, yo siempre he dicho, el técnico es el que más sabe.、Uh -huh. Y cuando yo tengo una duda, yo le he dicho al técnico, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo digo esto? Claro. Sí, sí, sí. sí. Más alto, más bajo. Y he seguido siempre sus instrucciones. Porque saben más que nadie. Sí, sí, sí. Esa es、sí. la verdad. Sí, sí. Y si estás a mal con un técnico,、uh -huh. te puede hundir. Sí, sí, sí. No, no, te, te, hunde, te hunde, te, te hunde, hunde, te hunde. Le da el botoncito equivocado. Pero es porque tú no lo respetas. Claro. Bueno, el técnico, el técnico, el técnico, nosotros somos artistas. Sí, no, sí, no, sí. El sí. artista es él,、uh -huh. que está peleando para que a ti se te oiga. Sí sí, <risa> sí, sí, sí, sí. Y después siempre, bueno, comentamos también en el programa, hemos empezado así, lo. Lo interesante que es antes de, de ponerte por primera vez en un atril, tener en la, en la maleta pues, aventuras profesionales, n o en tu caso en la radio, en、sí. televisión, pero el, el, el venir de, de, de otros campos artísticos que, bueno, que creo que te, te, te facilitan después el ponerte en el atril y empezar a jugar con emociones o a interpretar. n o Sí. Bueno. Y... Sí, yo siempre en la radio realmente no hacía labor de locutor.、Uh -huh. Eso lo considero, lo encuentro tan difícil, para mí es imposible improvisar.、Uh -huh. Yo no puedo improvisar, no sé. Entonces siempre hacía actor,、eh, presentador de ciertos programas、uh -huh. culturales. ¿Y en, en radionovelas también? En radionovelas,、uh -huh. en Radio Nacional de España, radionovelas, ¿Sí? muchísimas. Entonces, ese, era, ese era mi trabajo. Entonces yo era actor, sí, era, sí. actor de radio,、uh -huh. porque e r a lo único que había. Y cuando se me dio la oportunidad de entrar en doblaje, pues era actor de doblaje. Y o siempre lo digo: a mí,、no、me, a mí no me molesta que me digan doblador. Claro, no, no, no ni a mí, ni a mí. Yo, yo soy doblador. Sí, sí, sí. Usted、sí. quiere que lo llamen actor de doblaje, Sí, bueno, sí. Ya la palabra doblador significa sí, sí. que eres actor. Sí, sí, sí. Pero eres doblador porque, humildemente, insisto, el protagonista es que hay en、claro, pantalla.、Cosa. Claro. Y además, que, que eso, que estamos, yo.、Mmm, cuando hablamos con, ahora con la unión de actores, o sea, actor de imagen y actor de doblaje. Pues a veces、eh, yo creo que tendemos a olvidarnos que realmente sí somos actores los dos, ¿no? Pero el actor de imagen tiene unos recursos, unas herramientas y el campo de batalla es distinto、sí. al que te encuentras、eh, estando en un atril, ¿no? Hay unos recursos emocionales que pueden ser comunes, pero son dos, dos batallas distintas. Y hay mucha gente que cree, como dices, ¿no? Yo soy actor y después dices, no, espérate, porque coges a uno de imagen que no ha he hecho nunca doblaje, lo pones en un atril y se cae. Y coges a uno que solo ha hecho doblaje y lo pones a grabar sabe, en un plato de televisión. Y sabe hacerlo. Y sabe, y sabe hacerlo. Sabe hacerlo,、eh, sabe hacerlo bueno, y, en, y aunque en algunos casos también convendría el, el, el ir compaginándolo. Quiero decir,、sí. no, no quedarse encerrado solo en la sala y decir: No, no lo mejor es i a l e r a l g o de aquí.、Yo、he hecho teatro, he hecho sí, algo sí, de sí. cine. Sí, sí. Algo muy poco de cine, porque el cine es muy cansado. ¿no? Ya,、yeah, claro. El cine tienes que levantarte muy temprano. Sí, sí, sí. Que si ponen las luces, que si el maquillaje.、Mm. Eso es muy cansado. Sí, sí, el doblaje es mucho más sencillo. Sí,、ah, sí. Pues a veces sí. sí. De así, no, oye, Luis, ¿cómo vienes con esa cara? No, es que esta mañana no me lavaba, yeah, no me daba tiempo. Claro. <risa> bueno, y aquí el n a r a d i o que también como en el cine, nos saca David el cartelito de, a ver qué veo.、Ah, visite nuestro bar. Vale, pues lo visitamos con la mejor música de la Única FM.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 You'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you may.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 Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time. You gotta keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life. Is still worthwhile if, just smile. if you just smile. Aquí continuamos en el unicornio. Ay, qué miedo, porque、eh, ya, ya sé, ya sé que se me van a quedar cuatro folios ahí que no vamos a poder tocar y te vamos a tener que obligar a que nos visites. Otro día. <risa> Otro día. Encantado. Pero bueno, vamos a ir a, aprovechando ahora el tiempo. Y para aprovecharlo, vamos, te, te invito ahora a conocer, eh, Luis, eh, un balneario donde tenemos a un viejo conocido tuyo ahí que. Que mantiene, pues bueno, terapias lingüísticas con las palabras. Es el balneario de las palabras de Manuel Bailina. Luis, Manuel, Manuel, Luis. Hola Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después de tantos años. De tantos años <risa> verlo, nos, nos vuelven、todos. a presentar. Exacto. Y todos... Siempre es un placer, Luis. Claro, igualmente. Y todos, todos tenemos un pasado porque aquí, por aquí, por esta mesa, han pasado antes unas chuletitas de cordero que no sé qué p a s a con <risa> no, esas no. chuletitas. Esa es una anécdota muy cariñosa que tuve con Parola Bailina. Estábamos doblando una serie que era Pájaro Espino. Pájaro Espino. Fue, disculpa, la primera serie. Que yo doble. Ah, mira qué bien. Hay、ah, un personaje. Sí, sí. Y entonces Manolo Bailina era el traductor. Sí. Y uno de los personajes decía en un momento, preguntaba a otro, ¿tenéis carne? Y le contestaba, no, tenemos unas chuletas de cordero. Entonces yo llamé a Manolo Bailina, Manolo, ¿cómo se te ocurre si le preguntan que tienen carne decir que no y ofrecerle chuletas de cordero? Y dice, no, es que allí. En los países anglosajones, la carne es la carne. La Vaca, ternera, buey.、Claro. Y las chuletas de cordero no es carne, es chuletas de, chuleta de cordero. O cordero.、Ah. Y lo comprendí dije, sí, pero aquí eso la gente no lo va a entender.、Claro. Así que vamos a decir, ¿tenéis carne? Sí, tengo unas chuletas de cordero.、Eh, claro. Y con eso lo arreglamos.、Ah, bien, Aunque no、bien. digamos lo mismo que dicen. Sí, en sí,、inglés. sí, e esa serie australiana era, ¿verdad? Australiana. la serie australiana. Sí. Bueno, pues aquí te tengo delante mío escuchando tu propio pasado, Manolo. Delante de ti me tienes. ¿no? Ay, delante de mí, delante de mí. Es verdad. Delante de ti. Lo que bueno, sí hacía falta es que estuvieran aquí las chuletas de cordero y t o m a r n o s l a s Unas chuletitas de f e n a ¿no? También, también. Y unos vasitos de vino. Uy, qué letra pequeñita estoy viendo con esto del libro de perfiles, Manolo. Del libro de perfiles que tenemos que dar un, un, repaso. un, un repasito, ¿no?、Eh, primero me parece que teníamos. Un mensaje de Gabriel Fernández Gil,、uh -huh. eh, puede ser, que te deja una postdata. Gabriel fue uno de los alumnos que, que nos. Que estuvieron aquí estuvieron hace un mes, o una cosa así. Y veo que dice: Este es un mensaje para el risueño señor del balneario. Poco velaste tú por mi correcto uso del lenguaje. Ja, ja, ja. q u é mese escapó cada perla. ¿Qué tienes que decirle aquí al alumno? Pues se le, escapa, se le escapó alguna perla, ya le oí yo decir algún. Eh, mese. ¿Algún to, topaná? Un topaná, no, p a r m p e z a r Para empezar. Pa empezar. ¿Eh? Algún p a r m p e z a r también. <risa> que no sé si p a r m p e z a r es comer poco o mucho pan. No ¿Verdad? sé q u é significa esa palabra. p a r m p e z a r Hombre, aquí pues no procuro yo corregir mucho porque es un poco, me da un poco de corte y por no. Tampoco, tampoco、mmm, estáis hablando y si se escapa alguna cosa, bueno. Bueno, y se ha escapado otro para. Otro palante, por cierto. Ay, ya lo voy diciendo yo de vez en cuando vaya, las cosas、vaya. que se d a n Bien, bien, bien, bien. Pero sí, la verdad es que la, a los próximos invitados que vengan, cuando digan algo así un poco rarito, les voy a tener que cortar y decir. En la c a b Se dice、inflacable. así y a s í Muy bien. Lo que sí me gustaría a mí que Gabriel Fernández Gil me dijese, me llama risueño. Gracias ¿eso? por llamarme risueño. <risa> <risa> pero ¿en cuál de las acepciones que vienen en el diccionario me llama risueño? Ojalá fuese la, la tercera. Que dice、eh, de aspecto deleitable o capaz, por alguna circunstancia, de infundir gozo y alegría. Si es semi-risueño, pues mira. Pues buen... claro que sí. c o n verte se le, arregla, se le alegran a uno las pajarillas. <risa> Gracias, Luis. Bueno, y también、eh, nuestro amigo Illán Jiménez Caravaca. Eh, no, antes de Illane,、eh, Paco Sánchez Lágama.、Uh -huh. eh, la presentación de Manuel Bailina ya es como un sketch obligado, ¿verdad? Se nota ya un poco, ¿eh? Pero es divertido. Ja, ja, ja, ja. No dejéis de hacerlo y de paso reto a ver si hacéis mención a ello en el próximo programa. Bueno, han sido dos semanitas más, pero aquí hacemos mención, Paco. Pues sí, pero no se trata de un sketch. Que por cierto, la palabra sketch no l a ha admitido todavía la academia. Así que tendríamos que decir una pieza corta en vez de un sketch.、Uh -huh. eh, la verdad es que no, yo no lo considero un sketch, porque a mí lo que me parece es un, un error lamentable. El, bueno, oye, yo el lo decir digo. delante... El, el de, no, no, me refiero al decir delante mía y detrás mía, sí, y sí, sí. encima mía, es encima de mí porque. No podemos comprar adverbios.、Sí. Es un problema de, de, de, de tienda. No hay una adverbería o yeah, algo así、sí. donde vendan adverbios. Pero ya sabes que el discurso político, los locutores deportivos y Belén Esteban están haciendo mucho daño.、Ah. Sí, no, hay, <risa> hay unas ciertas influencias. El, el lenguaje siempre ha tenido influencias de muchas partes, pero es que esto es, es, es un poco ridículo. Yeah, yeah. Yo he oído decir, no, es que suena mejor decir delante mío.、Pues、a mí me suena igual decir mí me delante me mío de, que delante no, de mí. A mí me suena fatal, desde luego. Sí, pero bueno, delante de mí o delante mío. Ya, que, que eso también hablábamos que en, en, en el atril, ¿no? que también las traducciones y adaptaciones hay algunas que, que bueno, que tienen que venir muy bien, porque si no ralentiza, sí, ralentiza、claro. una, una sala sí. enormemente. Sí, tiene que ir muy bien ajustada política, Claro. Con alguien que conozca más o menos el idioma. Sí, sí, sí. Y que, y que lo ajuste a la boca, pero no solo a, a la boca, sino. Lo adapte a la claro, forma de hablar. Claro, porque es que eso te parecerá mentira, pero, pero hay adaptaciones, ya no solo que hay adaptaciones que no están simplemente adaptadas y lo ves y dices, bueno, pues no está adaptado, ¿no? Sino que hay unas que te vienen de empresas de traducción que además、mmm, con la traducción por medida, sin imagen, pues más o menos、mmm, intentan adecuar la. El largo de la frase. El largo de la frase. Desconociendo si esa frase la está diciendo a un ritmo trepidante o no el personaje,、claro. o en off, o, y, y así a veces pues, pasa lo que pasa. ¿no? Bueno, y para terminar, Yllán Jiménez Caravaca, que le apostilla a Paco Sánchez la Gama, pues otra cosa no, pero desde que escucho el unicornio jamás se me ocurre decir delante mío. Y cuando lo oigo, si puedo, lo corrijo. Podéis continuar con esa manía. Ah, y quiere saber por qué hay presentadores que tienen la manía de decir: tenemos una noticia. Importantísima que dar a los espectadores, o es algo increíble o interesantísimo. Esa manía por remarcar la primera s i El esdrujulísimo. El esdrujulísimo. e t l esdrujulísimo. Eso yo creo que es para impresionarnos,、ah. yo creo que a mí poco me i m p r e s i o n a Lo hacen para impresionarnos. De todas maneras, un poco más adelante, si nos da tiempo, hablaremos de más cosas que se hacen para impresionar cuando no hace falta impresionar. Uno está escuchando. Y no hace falta que le impresionen, sino que simplemente le cuenten las cosas. Muy bien. En su momento, a lo mejor s、sí、i se necesita impresionar, pero bueno, no constantemente. Y perdona, Pachi, ¿Sí? una cosa sí quiero yo agradecer, ya ¿Sí? que lo has comentado también, a las personas que、eh, corrigen el delante de mí. Y también me gustaría un poco. No sé si t e acordarás cuando hablábamos de empezar de este programa hace ya casi un año. Estábamos tan borrachos. No, no, no, <ríe> no no te yo no me acuerdo. Yo no sé si, yo me acuerdo. Yo, el, de hecho, yo, me sorprendí cuando te vi aquí el primer día. <ríe> Dije, ¿quién es este? <ríe> que, hablando un poco de, de qué íbamos a hacer, qué no íbamos a hacer. Y yo te comenté, digo, mira, con que, con que se consiga que la gente diga, para. Y delante de mí, yo ya me doy por satisfecho、Mesión、en e s e p r o g r a m a、sí. Porque lo de pa, pa, pa,、ah, y el mu,、oh, sí. mu grande, mu pequeño, Pues oiga, diga, usted muy. Que Parece una vaca, si dice muy grande. n o Esas bien, tres、claro. cosas, yo con esas tres cosas sí, ya me sentiría.、Sí, sí. Pues seguiremos y gracias, con ellos. Gracias a los que me ayudan a, a, a corregir estos pequeños dislates. Muy bien. Pues vamos a. Perfecta muerte, que dicen otros.、Sí. Pues entramos ya de lleno en el balneario, si te parece. Perfectamente. Pues hoy en nuestro historial médico, y debido a que está aquí nuestro amigo Luis Martín Carrillo, como habéis comentado antes, él es de Almería, y como me está gustando mucho viajar, vamos a comentar la etimología de Almería.、Uh -huh. Perfecto. ¿Qué te parece, Luis? Pues、eh, en sus inmediaciones estaba en tiempos del Imperio Romano, según algunos autores,、eh, Murgis, según otros, Portus Magnus, Urzi o Virgi. Pero tampoco se tiene una noticia exacta de estas ciudades. El nombre viene del árabe andalusí, Almarilla, que significa la Torre Vigía. Así que eso es lo que significa Almería, Torre Vigía. Y hay un geógrafo y escritor árabe que describe así la ciudad. Es curioso cómo la describe. describe. Dice: Un atalaya sobre el mar que yace en tal lugar que no puede por la mar venir cosa grande ni pequeña para España que desde él no vean. Así que desde Almería veis todo, ¿no? Todo, todo. Todo lo que llega a España. Vemos, vemos Melilla en los días claros. Ah, mira、mm -hmm. qué bien, estupendo. No, Melilla、mira. tengo yo ganas de ir, que todavía no he ido. Y me gustaría ir. Y, en fin, para terminar ya con a l m e r í a pues una pequeña coprilla también para alegrar un poco esta noche. Dice: Almería, quien te viera y por tus calles pasara y a Santo Domingo fuera a misa por la mañana. Almería, patria mía, secretaria de mis penas. ¿Cuándo volveré a Almería a pisar vuestras arenas? ¿Tú、Muy、cuándo bonito, vas a volver, Luis? Yo sí, yo bueno, tengo allí casa.、Ah, a pisar las arenas. Y, y ahora, ahora voy muchísimo, voy、Ajá. muchísimo. Yo no tengo ganas de trabajar ya,、Ajá. no quiero trabajar. Y entonces cuando me llaman para alguna cosa, oye Luis, tú podrías hacernos. De... Uy, Sí, me gustaría mucho, pero. Es que estoy en Almería. Y así te libras. <risa> <risa> es mentira. Estás en el bar de la esquina. Y... Es mentira. <risa> en, el、no、en, <risa> en el bar Almería. Muchas veces sí estoy en Almería. Pero la mayoría de las veces no, porque ahora. Estoy en Madrid porque ahora estoy cuidando, mi mujer y yo estamos cuidando a nuestro nieto. Ay, ay, ay. Abuelazón, tienen... me parece bolazón, que tenemos que estar viendo que tiene el síndrome abuelazón. Tiene, tiene nueve meses y medio.、Ajá. Y entonces no nos podemos ir a Almería tanto como quisiéramos. Oye, y que ya que hablamos con nietos, me meto un poquito en el balneario. Adelante, para, adelante. Para、um, mencionar que、um, familia de artistas, porque vamos, desde aquí un, un saludo a, a María Dolores, a, a tu mujer. Y bueno, y la mención de Gador, Luis Manuel,、eh, sí. Mundo Artístico、sí. y Héctor y Encho、mmm, no、van、sé. a estar ahí.、Ya、van veremos, a estar ¿sí? ahí, es, están <risa> en boxes, están en boxes ahora.、Sí. <risa> ya veremos por、ah, dónde se decanta. aún. A Luis Manuel lo tendremos Lo t e n dentro r m o s u a s d e n de parece un dos, par de, un dos, par dos, de semanitas.、Uh -huh. Vendrá a visitarnos.、Eh, bueno, pues mientras、eh, esperamos Manolo, ahora después cerramos un m o m e n t í n el balneario, pero déjame que pasen nuestros、eh, patrocinadores. Ah, muy bien. muy bien. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis.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 En Berlín Live. Con la única FM. La única que es única. El Unicornio. Con Pachi Aldegher. Tramo final. En el Unicornio. Con Don Luis Martín Carrillo. A ver, Luis, listado de recuerdos que tengo aquí agolpados.、Sí. Fuimos, fuiste el, el primer director en echarte a las espaldas un culebrón,、eh, e la época que eran ciento y pico capítulos, que era Gabriela, Gabriela. Graboe Canela,、eh, de, de, de Jorge、Gabriela. Amado. Y que fue porque. Una gran serie. Sí, pero que hasta esa época、eh, no, no había lo que、no、se、había. conoce como culebrones, telenovelas de,、sí. eh, así de, de, sí, sí. de más de 100 capítulos, y esa fue la primera.、Sí. Me acuerdo que en, tenía un programa Hermida en, en, en La Uno, en Televisión Española. Y estaba Javier Basilio, que era el encargado、sí. de comentar sí, sí. y que hacía unas coñas con el Señor Nasib. Y ahí fuimos un, una mañana: Fuimos Licia Alonso,、sí. que debutó con Gabriela, Debutó con Gabriela Con, con Sonia Braga, y, y yo, que hacía el Señor Nasib,、sí. el, el tabernero. Y por aquella serie, esa también fue un máster para, para mucha gente. Sí. e Mucha p por... e z a n d o m gente empezó ahí. ¿eh? Sí, empezando por, por Licia, que, que, que empezaba、sí. su primer papel así serio, y, y bueno, y, y ahí está, y ahí la tienes. ¿eh? Salió, bien. Salió, bien. Salió, salió bien. Muy bien. Me da mucha alegría cuando una、uh -huh. gente que más o menos. Me ha hecho así l g el caso. Sí, sí. Sale para el la... alto. Sí, sí. Algunos sí, otros, otros no. a h ¿eh? tenemos también al, al señor Tónico Bastos. ¿Tú, tú estabas también en la época de Gabriela. Sí, sí. Sí, sí.、Mm. Claro sí, que sí. Sí, sí, sí. sí. Y también, bueno, h a y Equipo A. El Equipo A. El Equipo A. Estupendo. Sí, sí, sí. Equipo A y bueno, y. Y después, tú en cine, hay Steve McQueen,、El、Coloso en llamas, sí, sí, hayan pasado al, todo, alguna, todo, tipo de, de, de sí, todo tipo de、actores. galanes. De galanes, no es que no me gusta mucho hacer galanes. Ya, ya, porque ya. realmente mi voz no es de、sí. galanes. No, pero oye, pero el Gregory Peck de l s n en el k e l l Manjaro no podemos decir sí, que, que no era、Hice、un galán. Un ¿eh? esfuerzo, Hiciste un, un esfuerzo. Hiciste un esfuerzo bien, bien hecho. Para hacer un galán. Pero personajes, yo tengo, vamos, todos por supuesto, pero, pero una predilección, por ejemplo, por、mm, el Michael Caine de El hombre que pudo、ah, sí, reinar. El hombre que pudo reinar. Que, bueno, me parece un trabajo. Sí, sí. sí. Bueno, hay、gran. otra película de Michael Caine. Lo que pasa es que no es tan comercial.、Que、se llama Educando a Rita.、Ah, ¿sí? Que ahí está espléndido.、Uh -huh. Está espléndido. Me acuerdo que al doblaje vino el representante de la, de la Metro o de la Warner. ¿Ya? Para、uh -huh. Europa vino al doblaje、uh -huh. y estuvo presente, ¿no? Sí. Un norteamericano. Un hombre que sabía muchísimo, o ¿eh? uh -huh. Muchísimo. Y, y quedó muy contento de ese doblaje.、No. Yo quedé muy contento de ese doblaje. Sí, sí, sí. Porque p a r ti ya no ha habido personajes Ni, ni cómodos ni incómodos, ¿no? No, no personajes no, no, no, que. No, no, no. no, yo ya te digo, yo me lo estudiaba y me veía su forma de hacerlo. Sí sí, sí, sí, sí. Y entonces yo procuraba imitarlo.、Mm, claro. Procuraba imitar. Ahí sabes que me sorprendió que se lo dije、eh, a Víctor Agramón en El Hombre、sí. que Pudo Reinar, que、eh, doblaba un personaje con acento、sí. y además hablando en, en, en hindú también.、Sí. Y, y me sorprendió, pues no sé por qué, no me imaginaba a, a Víctor Agramón por,、sí, eso. por esos derroteros. Sí, y, sí, sí. Y me sorprendió fenomenalmente. Sí, sí, sí. Es estupendo también. Fenomenalmente. fenomenalmente.、Bueno. En, con los hermanos Marx, has estado por a h í también, n v e r d a d Al chico Marx. Al chico, ¿y te lo has en, algún, en alguna ocasión lo he、uh -huh. doblado. Sí, sí, sí, sí. En aquellas series, ¿cómo se llaman? Y, y, y otro que también es entrañable para mí, que es Colombo. Colombo, claro. Colombo, claro. claro ahora, e n i e n d ahí o e s t a n d a n d o en una emisora. En un canal que se llama Nitro. Nitro, sí, sí. De, están de, de, dando los de, colombos ¿sí? que、ah, yo,、sí, yo doblé.、Sí. Que por cierto, tengo un anécdota de pri, una prima mía,、uh -huh. que, claro, está entusiasmada con, con su primo Luis, que、sí. haga doblaje, o que hiciera doblaje. <risa> perdón, me decía. Primo, sí, lo haces muy bien, pero es que es muy feo. ¿Por qué doblas actores tan feos? Te、sí, sí, habla... conocía que estaba bien ahora, que no le gustara, no gustaba que doblara. Pues tenía que doblar a Gregory p e z Sí, sí, sí. Ahí、sí, sí. a, sí, sí, sí. Sí. Tipo, uy, a más, más galanes. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer un, un paréntesis en esta ocasión: coctelero.、Eh, ¿Y dónde mejor que en la sastrería? Y tirando del pseudo refranero español,、eh, si Marzo marcea. Agita la coctelera. Creo que es algo así el refrán. No sé o si sea,、sí, es un poco pero está muy bien. La verdad no lo había pensado, pero la verdad es que está muy bien. Muy bien, pues aquí estamos arrancando marzo y b、bueno, u estrenando n o e coctelera. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal,、estamos? Domín? Bien, aquí ya estamos. estamos en hoy, hoy vamos a hacer una cosa que no la vamos a hacer ni en vaso mezclado ni en coctelera. Directamente en el vaso. Ah, qué bien, qué así, bien. Para, por si acaso no? no tenemos esos utensilios sí, en casa、sí. muchas veces tal. Para que,、no、digan, tiempo, para que no digan, en tiempo de crisis vamos, tiempo facilitar. vamos a facilitarla. Vamos a facilitarla. Hoy vamos a preparar l o s Facción. l p f a c c i ó n es en el mismo vaso, en un vaso bajo de whisky. ¿Sí? Se le, le vamos a echar una, una cucharada de azúcar y le vamos a dar dos golpes de angostura, no más, porque la angostura tiene una graduación alcohólica bastante tal. Dos golpes es, de, de angostura, angostura. A ver, definamos golpes. No es、no、que sean dos golpes en la cabeza, s i n dos golpes de plus, plus. Dos toquecitos d a o s t Dos toquecitos de, de, vale, de vale, angostura. Muy bien. Esas, con eso ya、sí. es más que suficiente por, Az, por el sea, aroma que tiene. Cucharadita de azúcar, angostura. Angostura, dos golpes de angostura. Vamos a echar、eh, una copa de, de bourbon o de whisky de centeno.、Uh -huh. En este caso, vamos a ir al bourbon ¿Sí? directamente, porque el whisky de centeno nos va m o s a quebrar la cabeza y luego resulta que son más fáciles de, de conseguir. Que...、Yeah. Total, que lo vamos, a, lo vamos a echar hielo, lo vamos a mover bien para que se r p e r d o n a el hielo? ¿Roca roca de hielo? Sí, este,、uh -huh. va, este va con piedra de hielo,、vale. con c u b i t o de hielo entero. Muy bien. Y nada, y luego, ya una vez que, que esté bien frío, bien movido, pues le vamos a adornar con una, con una rodaja de naranja, una de limón y bueno. Y Ahí una, en, en, el, en, en el, el mismo En el、vaso. borde del vaso. No, no, en el, en el vaso, para, para que、mm -hmm. coja un poquito el saborcito de la naranja ¿Sí? y el limón. Y luego, pues una cereza también se puede, puede echar. Tan sencillo como eso. Y dejarlo ahí removiéndolo, que se vaya. Moviéndolo, poco, según、criándolo. lo vas tomando, lo va a s t a Entonces, es, la historia es, es, es mover un poquito el azúcar con l、yeah. angostura a para,、mm. que, para que q u e d e para q u e d u r e y a un poquito ¿Sí? bien. Coja el, el, el. Porque la angostura tiene un, tiene un toque amargo. amargo son, ¿no? son, sí, son, son esencias de, de, de hierbas. Pero lo equilibras con, con la naranja. Con la naranja, exactamente. Y, el... y entonces, bueno, pues le das un, es un toquecito. Das, es como el, es el bourbon, que es un whisky como muy、yeah. amaderado. c、claro. l Le, le das un toquecito con la, con la angostura、mm -hmm. y con el azúcar, le ¿Sí? quitas ese sabor un poquito más. Ya está ya, bien, eso está me、bien. recuerda a mí al... Eso para ver una buena película.、Ah, la, claro, claro. La verdad es que esta dice: bueno, para disfrutar. De, de, de, además, de trago, de trago largo. De trago, de, trago, largo de, trago, de trago largo. Y con audio, porque además el ruido、sí, sí, ese sí. De, de las rocas Clin, de clín, hielo, clín, ¿no? c i n n c Tiene soundtrack, tiene sí, banda sonora. También. Tiene banda sonora, además te va, te va, te va relajando. Pues a mí me recuerda, me corrige si me equivoco, que es muy. ¿Es a imposible? Al... No vendría a ser porque ya viene hecho al Southern Comfort. Al Southern Comfort, sí, sí, más, poquito más o menos. ¿No? Porque... Eso, eso es como la versión de las caipiriñas n y los mojitos que vienen ya preparados. Ya, vale,、ah, <risa> es, vale. Es más、vale, vale, vale. lo mismo. Lo, vale, es mal,、vale. es mal, es mal, claro, es como todo. Dice, porque el bueno, Southern Comfort en realidad es un burbo. Es un burbo con un、no、poquito de azúcar. Ma, ma, macerado, un, macerado con naranja. Macerado con naranja, sí. s í、sí, es que、eh, prácticamente todas las maceraciones, la naranja, que es una cosa que siempre está afuera, es, es, es lo que. Con lo que más se macena, sobre todo con las cáscaras, porque、okay. hay, hay, varias, hay variedades,、uh -huh. hay naranjas amargas y tal, y juega、sí. mucho, sobre todo la, en la costelería, todos los, todas las esencias. Eh, están todas a h por ejemplo, los cuantrón. ¿Sí? Esos son todos mezclas: tri cuantrón, triple seco. Son todas esencias de, de, de naranjas amargas. Ya,、yeah. ¿sabes? Yeah, yeah, luego yeah, la yeah. Hacen una medelación, lo hacen en una m e d e l a c i ó n lo d e s t i l a de tal manera que tiene un s a b o r c i t o Por eso le dan ese toque especial. Ya,、yeah, ya,、yeah, ya.、Yeah. Muy bien. Bueno, pues al final、eh, vamos a tener que combinar la sastrería a partir de ahora con un poco la sección herbolario también. Herbol ¿Eh? Sí, la botánica. El... Sobre todo, sobre todo la, la, sí, ¿te、sí, acuerdas、sí. de los internos? La claro, botánica que、claro. tiene, que todavía seguimos. Vamos a, vamos a volver otra vez a retomar quizá un poquito la、Al、senda de los Intoni. Como Panoramics, te veo como el druida coctelero. El druida, el, ¿Eh? el, el gurú. El gurú, gurú, gurú, el gurú, gurú coctelero, coctelero. coctelero. Muy bien, Domin, muchísimas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Y a ti y a todos os deseamos el mejor de los marzos. Y por le freno. Y hoy, sorpresa, debut radiofónico de Patti, nuestra becaria dicharachera, que nos va a contar siempre después de la sastrería qué temas han sonado en el programa. Hola. Hola. ¿Qué temas hemos escuchado hoy? Hoy hemos escuchado Tonight, The West Side Story.、Uh -huh, de la grabación de Leonard Bersten n i con Kirite c a n a g u a y Jose Carreras. ¿Qué más? También hemos escuchado Smile, de Harry Connick Jr.、Uh -huh, gran cantante. Y ahora vamos a escuchar Riding with the King.、Uh -huh, con Eric Clapton y Bibi King. Y eso ha sido todo. La semana que viene tendremos tres temas más de la mejor música, de la única f m Muy bien, muchas gracias. El tiempo se nos ha vuelto a echar encima.、Mm, cachis la mar. Bueno, selección de anécdotas, recuerdos, Luis. No sé cuántas cuánta me da tiempo a contar, pero. El micrófono voy, es tuyo. Voy a contar una que. Que guardo en mi corazón. Un día yo llegué a un estudio hace, pues no sé, 15 años.、Uh -huh. Y estaba Pachi Aldeguer Ahí va. con su niño, con su hijo, que entonces tendría, pues eso, 10 años, que es cuando empezaría a hacer doblaje. Y Pachi se me acercó con su hijo y le dijo: Hijo, a este señor le debo yo todo lo que soy. ¿Sí? Y a mí. Se me saltaron las lágrimas. Como、mente. ahora, cuando lo recuerdo. Totalmente Porque siento, que、Luis. haya gente tan agradecida y tan bien nacida, vale la pena vivir este mundo por encontrárselo. Muchísimas gracias, Luis. Eso gracias, es mutuo. Dejo un momento auricular, escucharán ruidos. Soy yo dando un abrazote de oso. <risa> bueno, ay, ay, ay, ay, ay. ay. Eh, eh, Luis. Con este abrazo, muchísimas gracias y estoy seguro que, que te obligaremos a que nos visites otra vez. Siempre encantado, ¿Eh? encantado. Porque se nos ha quedado en el tintero algo muy importante: que es que tenemos que poner a parir a más de uno. <risa> <risa> <risa> Con toda libertad. Es que, además, encantado de venir a Talavera porque guardo muy buenos recuerdos de esta、mm -hmm. ciudad. Porque yo, durante muchos años, la infancia de mis niños. Fue en un pueblo cercano a q u í que se llama Alcabón.、Ah, Compramos ahí una, una casita、uh -huh. y veníamos mucho a, a Talavera. Mis hijos hicieron a q u í un cursillo de natación cuando Ay, eran no, pequeñitos.、Mira. O sea que guardo muy buenos recuerdos. Muy bien, pues entonces te tenemos、eh, emplazado para, para otra visita. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Baran, el control de sonido, y al equipo habitual del Unicornio. Entre su b e s dobleseldoblaje.com, acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos eso, del mundo del doblaje. Dentro de nada, de muy poquito, Rafa Arboleda enciende la noche. Les ha locutado Pachi Aldeguer. Hasta la próxima caricatura. Mississippi, when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just about waist high. And I'm gonna play this thing until the day I die.